Jeremías capítulo c i n c u Era n Sedequías de edad de veintiún años cuando comenzó a reinar, y reinó once años en j e r u s a l é n Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que hizo Joacim, y a causa de la ira de Jehová contra j e r u s a l é n y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías Contra el rey de Babilonia. Aconteció, por tanto, a los nueve años de su reinado en el mes décimo, a los diez días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra j e r u s a l é n y acamparon contra ella, y de todas partes edificaron contra ella baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedechías, en el mes c u a r t o A los nueve días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y f u e abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron, y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino de a r a b á estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey, y alcanzaron a Sedequías, En los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia a Ribla, en tierra de Amad, donde pronunció sentencia contra él. Y degoló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degoló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías. Y le ató con grillos, y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Y en el mes quinto, a los diez días del mes, que era el año diecinueve del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a j e r u s a l é n Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de j e r u s a l é n Y destruyó con fuego todo edificio grande. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros en derredor de j e r u s a l é n E hizo transportar Nabuzaradán capitán de la guardia a los pobres del pueblo, y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia, y a todo el resto de la multitud del pueblo. Mas de los pobres del país, Dejó Nabucodonosor Adán capitán de la guardia para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas, y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas, y todos los utensilios de bronce con que se ministraba, y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro, y lo de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y los doce bueyes de bronce que estaban debajo de las basas, que había hecho el rey Salomón en la casa de Jehová, el peso del bronce de todo esto era incalculable. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de dieciocho codos, y un cordón de doce codos la rodeaba. Y su espesor era de cuatro dedos. Y eran huecas. Y el capitel de bronce que había sobre e l i a era de una altura de cinco codos, con una red y granadas alrededor del capitel, todo de bronce. Y lo mismo era lo de la segunda columna con sus granadas. Había noventa y seis granadas en cada hilera. Todas ellas eran ciento sobre la red alrededor. Tomó también el capitán de la guardia a Seraías, el principal sacerdote, A Sofonías, el segundo sacerdote, y tres guardas del atrio, y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra, a siete hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad, y al principal secretario de la milicia, que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra, y sesenta hombres del pueblo que se a l i a r o n dentro de la ciudad. Los tomó, pues, Nabu Saladán capitán de la guardia y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla en tierra de Amat. Así Judá fue transportada de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año séptimo a tres mil veintitrés hombres de Judá. En el año dieciocho de Nabucodonosor él llevó cautivas de Jerusalén A 832 personas. El año 23 de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a 745 personas de los hombres de Judá. Todas las personas en total fueron 4.600. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquim, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Évil m e r o d a c rey de Babilonia, En el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel. Y habló con él amigablemente, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero, y comía pan en la mesa del rey siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia. Cada día durante todos los días de su vida hasta el día de su muerte.